y para todo el Mercosur. <risa> eh, historia, Oscar Wal, buenísimo, ¿no? Estaba Shakespeare también por ahí. Levantamos la cortina de presentaciones, bueno. Ahora vamos a presentar a nuestro amigo Y le leo una información Que hoy Que, bueno eh, Abre otro sendero ¿Eh? se, se entretuvieron esta semana Con las cosas que pasaron bueno eh, Les leo El gobierno anunció Que va a apelar fallo Que lograron Héctor Magneto Y sus socios Para evitar los controles del Estado En la fusión de cablevisión y telecom lo hará a través de la Comisión Nacional de Valores, el organismo encargado de fiscalizar esas operaciones al que ese fallo judicial pretende atar de mano. La Comisión Nacional de Valores apelará el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo federal, en el caso burgueño Daniel Fernando y otros procesos de conocimiento relativo, a la oferta pública de acciones de Telecom, Sociedad Anónima, dice el comunicado que emitió el ente presidido por Adrián Cosentino. ¿Eh? Se trata de la causa que inició Daniel Fernando Burgueño, un accionista de Cablevisión que curiosamente hizo el mismo planteo judicial que la empresa pero en otro expediente. Una maniobra que se le llama forum shopping de los abogados de Magneto para administrar el tema con el juez más conveniente. El fallo es de la Sala 5 de la Cámara Contenciosa Administrativa y lo firman los jueces Pablo Gallego Fedriani, Guillermo Trissi y Jorge Alemán. Así que prepárese porque vamos a tener candombe. Separador y arrancamos. Saben que el imperialismo norteamericano Intervendrá en América Una mujer, un hombre, una gente Un muchacho, una muchacha Un muchacho, una historia Varias historias, pero nada parecidas A como ya te las contar Una unidad de vida y de tiempo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 Hola gabi ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para la radiográfica, la señal medios, todos los compañeros y compañeras. Aquí estamos, reafirmando un poco que, más allá de Cabrevisión, Bruglia, Magneto y Sursun, la centralidad están los hombres y mujeres de la República Argentina, ¿no? Porque, eh, digamos, uh -huh. siempre el destino va a estar atado a lo que podamos hacer de ahora en más. Es como muchas veces aparecen estas situaciones que uno no deja de sorprenderse, pero a un nivel ya que es este para la espectacularidad de cómo se manejan. Pero queda ese resguardo nuestro. El destino siempre lo vamos a tener las mujeres y hombres de esta Argentina. Somos los protagonistas y tarde o temprano lo vamos a, a terminar siendo. Así es, así es. Creo que va a pasar bastante agua bajo el puente en el próximo periodo. sí. Fue de qué nos trae. Totalmente. Con qué saque el que te extraño vos. Para hoy Gabriel, atención. Que Dios nos cuide. Mira cómo empieza esta historia y que esta historia sí nos va a acudir, como así también nos acudió a todos y a todas y de forma definitiva aquel 2 de agosto del año 2018 a la mañana, cuando nos enteramos de este terrible crimen social en Moreno, en el barrio San Carlos, en las calles de Tierra y donde la miseria y la pobreza manda. La primera imagen que tomamos es la mejor, porque es la de ella. Aparece con una soltura que impacta. Está parada sobre un escenario pidiendo por los que menos tienen. Y ellos, que son los que menos tienen, tienen un instrumento con el que se expresan. Ella habla impecable, con punto y seguido, con sujeto y predicado, lejos de las muletillas, de lee y de los pegadizos este... Tira preguntas retóricas, dos, y tiene un convencimiento que abruma, que no puede no celebrarse. Para hablar, tú le apelitas el micrófono, claro, quiere que le vean su rostro y esos aritos de la feria, los lentes negros ahumados, el pelo entrecano, largo. Ay, Sandra. Ay, Sandra Calamaro, está frente al Palacio pisur ¿No sabés si tenemos 10 Sandras Calamaro nosotros? sabes cómo recuperamos las Malvinas, la Georgia, la Angües del Sur y toda la Antártida? La verdad, la verdad, dan unas ganas terribles de parar acá nomás y buscar cómo sacarse estas ganas. Dan unas ganas de que esta bronca estalle. Sandra Calamaro era la vice-directora de la escuela número 49. Madre, docente, cocinera, genia, ídola de tiempo completo, poniendo el pecho a todas las necesidades que genera este sistema injusto. Cuando entró a la escuela esa mañana del 2 de agosto, tenía 48 años. Estaba con su compa, con Rubén Rodríguez, que hacía 30 que trabajaba en esa escuela, codo a codo de verdad. ¿Qué cartel podés llegar a tener ahí, en ese lugar, Bueno, ahí como siempre, por meterle al maticocido, ya con ocho denuncias, ocho denuncias habían hecho durante todo el año y nadie del gobierno de María Eugenia Vidal les dio bola. Ya con todos esos reclamos, hasta el que pasó lo que pasó y ellos dos perdieron la vida, Sandra y Rubén. Cuenta Augusto Arias, un docente de la escuela, que cuando fue, lo de ese discurso hermoso que recordamos recién, frente al Palacio Pizurno, ella pintó todas las banderas que llevaron ...y llevó a varios de los chicos que reclamaban por las orquestas populares en su autito. Esas orquestas populares que fueron recortadas y que recortó sus fondos el gobierno de Macri... ...una de las primeras medidas que tomó cuando sumió en el año 2016. Continúa gusto estuvieron nueve meses esos docentes sin que le paguen el sueldo Sandra cortaba la lavandina que le mandaba al ministerio. Sandra hacía malabares con esa comida cuando esa comida no estaba en mal estado... Sandra Calamaro era, sí carajo, era, era Sandra, la mamá de una gran sellista de esa orquesta. Volvemos, volvamos al escenario. Sandra Calamaro maneja los tiempos, vean, veanlo, vean ese discurso que está en YouTube. Y corta su discurso cuando arrancan los aplausos, como una de las más grandes oradoras. Justo ahí, en ese momento, dice, ¿cómo podemos formar a nuestros niños en democracia si cuando tienen ganado un derecho vienen y se los quitan Sandra vivía para los chicos y ya no está, y cómo duele querida Sandra Calamaro presente ahora y siempre Sandra Calamaro, presente ahora y siempre siempre nos emocionas y además con una narración exacta, querido Fede Tartara, te mando un abrazo de corazón gran abrazo gabi y felicidades a todos los maestros y maestras en este día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 me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Gracias, punto de partida esta mañana, gracias Frecuencia 0 esta tarde. Y a los amigos que nos acercan libros que recomendamos esmeradamente, lo hemos señalado, la traducción de la melancolía de Ángel Fareta, imperdible, préstele atención. También este material, La Bomba Está Armada, ¿eh? un informe exclusivo de Francisco Mazzucco, el editorial NOMOS, y recomendamos el libro de Estela Caloni, realizado por Vivian Ellen y Mariana Baranchuk, de Ediciones Sicus, entre otros materiales. Vale la pena aproximarse y se anda un poquito encerrado porque no comprarse unos buenos libros ¿m? adentrarse preparar el mate y leer Todo tu, amor, tu libertad por ejemplo me gusta como les habíamos anticipado tenemos los datos del presupuesto 2021 lo vamos a contar, a ver qué indica y para eso vamos a convocar a un especialista que ayude a leer para interpretar números que no siempre son claros per se gracias Elito de Pérez galicia si era lo mismo nuestro intendente actual que huya y nombramos a un médico de los nuestros bien dicho, intendente, ¿no? Mariano Caraveri, Javier Vitale Eh, Oscar, Carlos Alviso, Walter Rabioso Orlando Sala ¿Cuánta gente aquí? Eh, Alito de P Fátima Mazuma Rocco Rodesia, gracias por estar Levantamos la cortina de Nicola Di Bari. Pero me falta Tu amor.